Bueno, ¿cómo le fue con eso? A ver, ¿cuántas intentaron ponerlo en práctica? Levantando la mano. Intentaron. <ríe> Muy bien. Bueno, ese es, es alentador eso. Vamos a continuar entonces con el sermón de la montaña. Espero que les haya llegado el, el texto previo, preparativo. ¿Sí? A ver, levante la mano. ¿Cuántas pudieron leerlo? Yo no miro así en general, ¿no? Bueno, ahí está, un 20%. ¿20% bastante? Yo aspiraba un poco más, pero bueno. ¿Larguísimo? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Les propongo que busquen en la Palabra de Dios... El capítulo 6 de Mateo versículos del 5 hasta el hasta el 15. Del 5 al 15. Mateo 6 del 5 al 15. Ustedes saben que antiguamente se, la Biblia se escribía sobre todo en, como en rollos, ¿no? Y que si uno agarra todo el sermón de la montaña como en un rollo, justamente en, en el centro se encuentra esta enseñanza de Jesús, ¿no? De, la, como Jesús nos, nos enseña a rezar. Así que, bueno, pienso que no solamente es que no es casualidad que haya estado en el centro, ¿no? porque es la enseñanza que abre a todas las otras realidades. Uno a veces dice, bueno, el sermón de la montaña es, es, es difícil o es exigente vivir todas esas cosas. El ayuno, el perdón, el como uno el amor a los enemigos y, bueno, y tantas otras cosas que hemos estado profundizando en este último tiempo. Bueno, acá está como la, la clave para poder vivirlo. La clave central, la clave de interpretación. Si uno entra en esta realidad solamente de repetir esta oración, sino entrar en el contenido de esta oración, bueno, uno entra en la posibilidad de poder vivir las enseñanzas de, del sermón de la montaña. Y por eso es tan central la charla que vamos a, a, a tener hoy. Dice así, del Evangelio según San Mateo, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas a ellos les gusta orar de pie en las sinagoas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate de tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos, nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás... Tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. El Padre nuestro es antes que una antes que una oración vocal es, es como un modelo de oración. Es decir, es la no es solamente como una oración para repetir, sino que nos brinda como los elementos centrales para poder entrar y, y aprender a orar como hijos. Es propiamente la oración de los hijos y nos enseña mucho, mucho más de lo que a veces nos imaginamos. Nos enseña mucho acerca de, del Señor, de quién es Él, que es el interlocutor cuando uno está orando. Nos enseña también a cómo dirigirnos a Él. Nos enseña a a pedir y nos enseña también qué pedir. Todo eso en esas peticiones, en esas oraciones concretas del Padre Nuestro. Por eso hoy no vamos a entrar en el contenido profundo de cada uno de ellos, que bueno da para mucho, como ustedes vieron en el anticipo, a unos dicen que era un poco largo, es cierto, es muy rico, sino que vamos a tratar de tomar el Padre Nuestro y cada una de esas invocaciones y peticiones una oportunidad para aprender más acerca de la oración. Por eso, si quieren, el título de esta charla sería El Padre Nuestro y mi oración. No solamente vamos a aprender del valor de cada una de esas peticiones, sino tratar de aplicarlo a nuestra vida de oración. Y muy en concreto, hoy pedirle al Señor que nos enseñe algo más acerca del arte de la oración. pues nos acercamos como los discípulos que le dijeron, Señor, enséñanos a orar cuando le dijeron que les enseñó orar en el Evangelio de Lucas, les enseñó el Padre Nuestro. En el Evangelio de Mateo no es así porque es como todo un discurso. Entonces, se Mateo no registró ese diálogo entre Jesús y, y, y los discípulos. Entonces, el Padre Nuestro es eh, el modelo perfecto de, de oración. ¿no? Cuando era chico había un juego... No sé si sigue existiendo, creo que se llama el Simon, una cosa así, que, tenía, que y te iban apareciendo como distintos colores y uno tenía que repetirlo, ¿no? No sé si era para niños o era para... Pero bueno, en todo caso estaba muy bueno, ¿no? Y algo así sucede también con, con la oración, con el Padre Nuestro. Jesús hace su oración para que nosotros detrás, detrás de Él también aprendamos a, a orar como Él ora. Jesús nos comparte su oración. Esto es importantísimo del, del Padre Nuestro. O sea, no es solamente es la oración de Jesús, no es una oración más, ¿no? Por eso cuando entramos en esta oración, estamos aprendiendo del, del Maestro en, en primera persona. Entonces vamos a ir entrando en, en cada una de las partes del Padre Nuestro y, y viendo qué podemos sacar para nuestra oración personal. Lo primero que vamos a aprender es Qué importante que es para entrar en la oración, tomar conciencia de quién es Dios. Un teólogo el otro día dice que el poder de la oración depende casi completamente de que comprendamos con quién estamos hablando. De ahí se desprende todo el poder. Y por eso el Padre Nuestro empieza diciéndonos algo acerca de a quién le estamos hablando. Y en primer lugar utiliza esa palabra, Padre. Quizás para nosotros la gran tentación de, de esto es como darlo por sentado, ¿no? En el Antiguo Testamento, ustedes vieron que el pueblo judío no lo, no lo nombraba a Dios. ¿no? De hecho, esa palabra, Yahvé, era, era un modo de escribir, pero que cuando hablaban de Dios no no no, no se referían, no, no, no se podía pronunciar esa palabra. ¿Y por qué era ese? Bueno, porque de alguna manera Dios quería mostrarles, o ellos tenían esa conciencia de que Dios era aquel que estaba más allá de cualquier nombre. Porque con un nombre uno de alguna manera puede cosificar algo, lo puede de, de alguna manera concebir dentro de nuestras propias estructuras. Hablamos de un árbol, no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Es decir, entra a formar parte de nuestro lenguaje y de alguna manera uno lo puede usar como, como quiera. Bueno, el pueblo judío era muy consciente de que con Dios era algo muy, muy distinto, que no era una cosa más que uno puede utilizar para distintos fines, ¿no? Y tampoco un concepto que uno puede comprender, sino que era alguien que estaba mucho más allá que cualquier palabra, alguien que estaba mucho más allá que, que cualquier concepto. Y por eso, por ejemplo, en, en el Antiguo Testamento tantas veces Moisés, cuando cuando cuando pasa a Dios, se tapa la cara, ¿no? O sea, Dios es el, el, el, el temible, ¿no? El, el, el Todopoderoso, aquel que hay una distancia infinita entre Dios y nosotros, entre el Creador y, y nosotros, el que hizo todo este mundo y, y nosotros. En ese famoso episodio de la azarza ardiente finalmente el señor le da a moisés un nombre dice yo soy el que soy le dice todo lo que es no no le dice todo que, pero le dice algo no es decir dios en el antiguo testamento se preocupa de, de, de darle al menos un nombre que revela algo de quién es él que es aquel que le da el ser a todas las cosas pero que también esconde pues le dices un chiquito bueno quién es dios es, es es el que es bueno tampoco te entiende tanto no o sea, dice, pero también esconde por otro lado. Hasta que Jesús viene a este mundo y nos revela en sentido pleno quién es Dios y que podemos relacionarnos con Él como como hijos con un Padre. Bueno, el asombro, ¿no? el asombro del pueblo judío, que primero ni lo nombraba, después Él es el que es, Y finalmente llega a poder hablar y relacionarse, vincularse con Él, con una expresión que es tan conocida para cualquier ser humano, que es nada más y nada menos que papá, la experiencia de padre. Entonces, cuando esto bajando más a nosotros, ¿no? Qué importante que es cuando empezamos a orar, pedir poder entrar en presencia de Él, pero de quién es Él, ¿no? que es nuestro Padre, pero que también es un Padre que va mucho más allá de lo que nosotros podemos conocer. Nosotros llenamos la palabra contenido Padre seguramente de nuestras experiencias de paternidad en, en, en nuestra vida, quizás de nuestro Padre, o bueno en el caso de ustedes por ahí de, de otros ejemplos de padres puede ser un tío, puede ser... Un Abuelo o el marido de ustedes lo ven con, con, con sus hijos. Es decir, uno va cargando esa palabra Padre con contenido y experiencias experiencias concretas. Bueno, cuando entramos en la presencia de Dios Padre, también necesitamos purificar un poco esa expresión. Porque Dios es todo eso que nosotros entendemos por Padre, pero mucho más. Santo Tomás dice que hay mucho más que no conocemos de Dios de lo que conocemos de Dios. Cuando entro en la presencia del Padre, estoy entrando en la presencia del Todopoderoso, del Altísimo, del Creador del Cielo y de la Tierra y también de mi Padre. Todo eso en ese pequeño acto de, por ahí, hacer la señal de la cruz y decidir entrar en su presencia. San Agustín, perdón, San Pedro, crisólogo, en, en, en parte de este texto que les mandé, dice «La conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos bajo tierra. Nuestra condición terrena se desharía en polvo si la autoridad de nuestro mismo Padre y el Espíritu de su Hijo no nos empujasen a proferir este grito, «Abá, Padre!». ¿Cuándo la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto. Es decir, solamente porque Jesús nos lo vino a este mundo a revelar, revelárnoslo, solamente porque su espíritu vive en nosotros, podemos acceder a esa relación íntima con el Padre, el Altísimo, el, el Todopoderoso. Esta semana me junté con, con una persona, una chica de fragua, y me decía eso. Tomé conciencia de lo que de lo que significa poder que Dios nos haya dado un alma y que podamos nosotros entrar en comunión con Él. Como estaba asombrada, había hecho experiencia como de la grandeza de Dios, de, de quién es Él, de, de, de, la, de la, esa distancia infinita. Pero por otro lado, de que ese Dios tan grande haya pensado eh, en, en tener una relación personal con cada uno de nosotros y que nos podamos dirigir a Él y que podamos conocerlo y, y, y, y recibirlo en nosotros como un padre. Cercano, amoroso, providente, que nos brinda confianza, que nos da seguridad. Cuando estaba asombrada, es, es un don grandísimo. Nunca me había puesto a pensar. Y pienso que sí. Cuanto uno más toma conciencia de eso, más te da ganas de orar. Cuando una persona no tiene muchas ganas de orar, es que a veces no, se está no es tan consciente de, de quién es el otro, ¿no? Porque cuando se abren los ojos del alma y uno más descubre quién es Él, bueno, más ganas te da de pasar tiempo con Él. ¿no? Más ganas te da de invocarlo, más ganas te da de recibirlo, más ganas te da de recibir su abrazo, su guía. su Entonces, eso con respecto a, a entrar, Él es Padre. Dice Padre nuestro, no es decir, ya nos revela esa relación íntima con Él. Ya esas dos palabras me dice algo muy importante acerca de quién es él pero también me dice algo muy importante acerca de quién soy yo que vos sos padre solamente hay un padre si si hay un hijo no si hay alguien que, que no tuvo hijos uno no le dice padre no bueno los sacerdotes pero es un vínculo espiritual ¿no? pero bueno en, en, en otro en cualquier otro caso me diría no él es papá no si no tuvo hijos entonces la paternidad es un vínculo que, que, que es de los dos lados, ¿no? me di, el, Ya arranco, digo, Padre nuestro, y me dice algo muy importante acerca de Dios, pero también me dice algo muy importante acerca de mío. Soy su hijo, ¿no? Y él quiere relacionarse conmigo de esta manera, como mi padre. Y todas las cualidades del padre se las aplico a él y todas las cualidades del hijo me las aplico a mí. Necesitado de él, necesitado de su confianza, La dependencia, la necesidad de ayuda, las ganas de devolverle, bueno, todos los sentimientos que son propios del Hijo, también me dice algo acerca de mí mismo. Y también esto es muy importante cuando uno entra en la oración, en ese primer paso, ¿no? O sea, ubicarlo a Dios, Señor yo te estoy hablando, pero también yo te estoy hablando como tu Hijo, ¿no? Es que no te estoy hablando como tu jefe, que te estoy ordenando qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. No te estoy ordenando, no te estoy hablando como un esclavo, tampoco alguien que no te conoce, que no tiene confianza. No te estoy hablando como, qué sé yo, como un como un desconocido. Yo también me sitúo, entro en oración y me sitúo como tu hijo, ¿no? Necesitado de vos. Por eso te hablo con afecto, te hablo con amor. Pues ese vínculo de padre a hijo implica eso. Pero a veces, mucha gente dice, oh, yo oro y no, y no siento nada. Y bueno, porque a veces oramos sin amor. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Me... Es padre mío, si quieren, eh, así debería de ser ¿no? eh, la, la oración cuando la rezamos de manera personal. Pero también Jesús no, no quiso que sea Padre mío, sino dijo Padre nuestro. Por eso, ya cuando decimos esas dos palabras, también entramos a la oración, con una conciencia de otros no pero eso voy a la oración también a, a, a presentar a otras personas no es solamente un, un paliativo un consuelo del alma para mí la oración no sino que es un tiempo donde brindo a dios también para para llevar a ese ámbito a todos los que me rodean todas las necesidades del mundo todas aquellas que me cosas que me preocupan personas que me preocupan. Es decir, voy a la oración, eh, por eso hay, hay veces cuando cuando alguien hace una, una expresión, por ejemplo, mi Jesucito, o cosas así, ¿no? Yo digo, bueno, eh, en cierto sentido, qué sé yo, está bueno esa familiaridad o ese cariño, pero, bueno, no, no es mi Jesucito, ¿no? Él es el Señor del Cielo y de la Tierra y no voy a esa oración solamente para sentir consuelo y sentirme, qué sé yo, acompañado durante un rato y y que me dé un poco de paz y me baje las revoluciones, ¿no? Sino que voy ahí a presentarme como, como su hijo, voy a presentarme no solamente a mí, sino voy a presentarle a otros, voy a llevarle y a santificar todo, todo mi mundo que me rodea, se lo voy a presentar a él, voy a pedir su luz para que él me guíe y me ilumine en, en, en mi vida. Es decir, estoy entrando en contacto con alguien cuyos intereses son mucho más amplios de los que solamente mi mundo o mi persona, ¿no? Es decir, hasta dónde llega mi, mi, mi nariz o, o mi estado afectivo emocional en, en, en ese momento. ¿no? Por eso, Padre Nuestro, como miembros de una comunidad así también, todo eso solamente en el momento que estoy entrando en presencia de Dios. Tomo conciencia de todo eso. Y por último, tomo conciencia cuando digo que estás en el cielo. No se refiere solamente a un lugar físico ¿no? o al, al, al espacio. Porque de hecho el Señor es cierto... Está en el cielo, pero también está en, en todo lugar. Y Jesús, el Hijo, está presente en el Santísimo Sacramento. Y el Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen a hacer su morada en nosotros, en el corazón de los cristianos, por el bautismo y por la fe. Es si no se refiere a, estás allá en el cielo lejos, ¿no? No se refiere tanto a, a, a un lugar, sino a una manera de ser. No al alejamiento de Dios, sino su majestad. Cuando decimos que, que estás en el cielo, reconozco eso, que vos todo lo conocés, que todo lo sabés, que todo lo amás, que todo lo comprendés, que todo lo, lo sondeas en tu infinita sabiduría. Entonces, bueno, esa primera parte del Padre Nuestro nos, nos pone de cara a Él. Por eso los maestros de la vida espiritual enseñan que antes de orar es importante haber podido entrar en su presencia porque cuando uno entra en su presencia todo lo demás se sigue ¿no? de golpe hay una, hay una confianza fluye la oración hasta eso se ve en las oraciones grupales pero muchas veces es como que la oración no, no, no fluye bueno, ¿por qué no fluye? porque las personas están como atadas o no se animan y porque todavía no están de cara a él cuando te pones de cara a él Lorás entrar en presencia de Dios por eso invocamos al espíritu santo cuando empezamos la oración no pero cuando entras en presencia de Dios Ya te largaste no te importa tanto que va a pensar el otro si cantas o si orás en voz alta pues estás de cara, de cara a dios no entonces lo, lo, el padre nuestro en primer lugar nos enseña de la importancia de, de entrar en su presencia de tomar conciencia de, de, de quién es él y para esto tomarnos unos minutos es decir lleva su tiempito. Entrar en presencia de Dios. Cuando un alma está más ejercitada y más crecida, cada vez entra en presencia de Dios con más facilidad. Cuando uno está comenzando, cuesta un poquito más y hay que hacer un poquito más de esfuerzo. Por eso Jesús dice, retírate de tu habitación. Hay que cerrar otras cosas, hay que cortar. Como decía San Bernardo, ¿no? Cuando San Bernardo entraba a rezar, decía, bueno, mundo, vos te quedás acá afuera, que yo voy a rezar, ¿no? O sea, dejar afuera el mundo para poder orar. Sin esto, generalmente la oración es bastante estéril. Es decir, que no significa que uno necesariamente tenga ese sentimiento profundo, de pero sí como una cierta conciencia, una cierta unción. Uno se da cuenta cuando uno está en presencia de Dios. ¿no? En una cierta conciencia, acá está Él. ¿no? Como dice Jesús, acá hay alguien que es más grande que Salomón. Y Salomón era el, el rey más el más sabio, el que había sido el momento de gloria del, del pueblo judío en el Antiguo Testamento, lleno de, de admiración, y bueno y Jesús dice, bueno, acá hay alguien que es más que Salomón. ¿no? Bueno, cuando uno toma conciencia, que hay alguien que es más grande que cualquier rey de este mundo, estoy hablando con alguien que es el verdaderamente el Señor del cielo y de la tierra y que es mi Padre, bueno, ahí la oración empieza a fluir. Esto es clave para, para poder orar. Y después el Padre Nuestro se centra en siete peticiones. Que a su vez están divididas en dos grupos. Las primeras tres que nos llevan a... Es como, un, es como lo que se desprende de esa conciencia de quién es Él. Y lo que se desprende de la conciencia de quién es Él es el deseo de vivir para Él de buscar su voluntad, de buscar su gloria, de santificar su nombre. Es el fruto de, de estar en su presencia. Esta semana una persona me decía que esta semana, bueno, después de la Pascua Misionera, sintió como muchas ganas de, de ayudar a otros en la fe. Bueno, se juntó con dos amigos, chicos más chicos para bueno, ver cómo venían, para les dio testimonio. Bueno, es una preocupación, como un deseo nuevo. Él nunca había sentido eso, ¿no? El deseo de, de, de que otros también... Es decir, que el reino de Dios crezca, ¿no? Bueno, fue un fruto de ese encuentro con Dios. Antiguamente solamente se, se recitaba el Padre Nuestro después de todo un camino de conversión. Entonces los catecúmenos que eran aquellos que eh, se empezaban a preparar para recibir el bautismo, acuérdense que en los primeros siglos de la iglesia el bautismo se tomaba eh, siendo adultos y era fruto de, como de un camino de, de, de conversión. Y, y estaba esa conciencia de que uno el Padre Nuestro no, no, no era una oración para, para el que recién comienza, Como que recién comienza, todavía no, no comprende lo que está diciendo. Entonces, después de un camino de purificación, después de un camino de, de entrega a Dios, después de un camino de ordenar eh, tu vida a, a, a la voluntad de Dios y a los caminos de Dios y los planes de Dios, recién ahí se recitaba el, el, el Padre Nuestro. Es decir, ahora lo puedo decir en serio, ¿no? Bueno, muchos de ustedes seguramente hoy en día experimentan estos tres deseos, ¿no? De poder decir santificado sea tu nombre, de buscar su reino y que se haga su voluntad. Entonces el primero, santificado sea tu nombre. Acá el término santificar no, no tiene que ser entendido en, en el sentido causativo, ¿no? es decir, no es que nosotros por santificarlo lo vamos a hacer más, más santo a él. Si no es como de un modo más como estimativo, es decir, de reconocimiento. Cuando decimos santificado sea tu nombre, es decir, reconocemos tu santidad. Y mi experiencia es esta que en la oración cuando una persona reconoce su santidad, Dios obra con mucho poder. Si quieren una receta para la oración poderosa, es una persona reconozca su santidad. Cuando reconoce su santidad, Dios obra. Esta última semana, en la Pascua Misionera, ahí hacemos siempre un, un gesto que es, en, en la Vigilia Pascual, la renovación de las promesas bautismales. Y en ese momento se, les, se los invita a los chicos, los que quieran, a aquellos que quieran renovar su, su compromiso bautismal decirle que sí a Jesús en el corazón y bueno, como fruto de eso ir adelante y, y bueno, hay un signo con el agua y demás impresionante la, la unción ya van cuatro pascuas misioneras como que en ese momento un momento de tanta unción como que Dios obra con tanta fuerza en el corazón de, de los chicos como se empieza un canto es una cosa tranquila pero de golpe es como que lo sentís hasta físicamente que el corazón de las personas empieza a arder bueno, pienso por qué. Y bueno, pues esos chicos están ahí con deseo de santificar su nombre, ¿no? O sea, primero reconocer la santidad de Dios, decirle que sí. Y cuando una persona le dice que sí, Dios obra con poder. Que venga a nosotros tu reino. Y esto también nos sirve a nosotros en la oración de, de clave para, ver, para evaluar un poco lo que estamos pidiendo. Bueno, esto que estoy pidiendo es, ¿es para el crecimiento del reino, sí o no. Ya esa es una pregunta muy importante. O sea, esto que te pido, Señor, con tanta insistencia, ¿va a hacer que crezca tu reino? Es un buen discernimiento. Buscar eso también en la oración. Es decir, buscar que aquellas cosas que pedimos cada vez más estén alineadas con los deseos del corazón de Jesús, Y sabemos que el deseo del corazón de, del Señor, que su voluntad, es que Él pueda reinar en el corazón de todos. Fíjense cómo dice San Pablo. Dice, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, a veces hablamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué difícil la voluntad de Dios? Bueno, San Pablo dice, Él ya les ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Listas para escuchar? Esto es muy importante. Dice, hacer que todo... Tenga cristo por cabeza hacer que todo tenga cristo por cabeza a él por quien entramos en herencia elegidos de antemano según el previo designo del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad Bueno, en la última parte de san pablo escribe un poco difícil pero dice que ese designio de su voluntad que él nos nos manifestó nos reveló de antemano es que todo tenga cristo por cabeza no Esa es su voluntad. ¿Cuál es el fruto de la oración? Por ejemplo, a la mañana hago la meditación con, con la palabra. Escuchar y conocer su voluntad. Así dice Santa Teresa. ¿no? ¿Para qué vamos a la oración? Y para escuchar a Dios. Para escuchar lo que Él nos quiere decir. Es decir, en primer lugar, no es tanto como un lugar de, de descarga que también, por supuesto, como hijos Dios nos nos recibe y como como gestos de padre y madre, ¿no? Nos nos recibe, nos acoge. Pero en primer lugar, como cristianos, vamos a la oración para preguntarle al Señor qué querés que haga. Por eso el Padre nuestro nos nos nos orienta en esto. Es decir, antes de pedir otras cosas, nos enseña a pedir lo que es verdaderamente importante. Entonces, ¿qué es lo que es verdaderamente importante? Y bueno, todo lo que haga que Cristo reine en este mundo, ¿no? Todo lo que haga que, que podamos escuchar su voluntad. Y cuando uno, por ejemplo, está como muy que no puede escuchar a Dios, que no puede escuchar a Dios, que bueno, una buena pregunta es si estoy escuchando su voluntad. La persona dice, "Padre, yo oro y no no escucho, y no, no escucho y no conecto y no conecto." ¿No pues estás dispuesto dispuesta a escuchar lo que Dios te está diciendo? Si uno está dispuesto a escuchar lo que Dios te está diciendo, seguramente vas a empezar a escuchar mucho más. ¿no? El Padre Nuestro Jesús, así oraba Jesús, ¿no? Es decir, su corazón estaba alineado con, con lo que el Padre quería. Bueno, Él por por la unión en, en su persona de la naturaleza divina y de la naturaleza humana. Pero nosotros se da por la gracia es decir, la, Jesús vive en nosotros y por eso nos asiste para que también nuestra voluntad se pueda alinear a la voluntad del Padre. O bueno, eso también se da con un poco de renuncia. O yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pues, señor, esto es verdaderamente lo que, lo que vos querés para mí. Entonces, ayuda mucho en la oración esto. Y cuando uno... Cuando uno se da cuenta que su corazón está alineado a, a buscar su reino, su voluntad, y que su nombre sea santificado, recién ahí Jesús pasa a la segunda serie de peticiones. Que en concreto son por tres razones. Por el sustento material y espiritual, como un hijo que cuando es dependiente pide de su padre, pidiendo perdón, pidiendo ser ser perdonado y pidiendo también la liberación del mal es decir la segunda parte del Padre Nuestro supone que no somos autosuficientes ¿no? y que necesitamos pedir a nuestro Padre Jesús mismo pidió bueno, pues, si no pero yo estas cosas me, me arreglo conmigo mismo de mi sustento, de mis problemas de mis cosas, yo eso me arreglo de mí mismo, bueno no es así Porque Jesús, de hecho, nos enseña a pedir por esas cosas. O sea, el hecho de pedir supone reconocer la propia condición de hijo necesitado. Hay gente que vieron que a veces se opone. Y dice, bueno, sí, yo no tengo, no tengo que pedir tanto, sino que tengo que agradecer. Bueno, es cierto, no solamente hay que pedir, pero también hay que pedir. Si Jesús mismo nos enseñó a pedir. Fíjense, el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó, son sobre todo peticiones. Nos enseña a pedir por lo que necesitamos por su ayuda el pan de cada día sería la cuarta petición pedimos lo necesario para vivir con dignidad en cuanto a bienes materiales en cuanto a lo afectivo también pedimos por, por el bienestar de, de la familia por, por otros, por la paz en el ambiente de trabajo, bueno, todo lo que uno necesita. Las personas que sufren, bueno, danos el pan de cada día, es danos lo, lo necesario para poder estar bien. Y fíjense que Jesús dice danos, es decir, implica una, una, una confianza en, en, en el pedir, ¿no? Otro día no me acuerdo qué santo decía, pero que Dios no niega dios no niega nada a aquel que no le niega nada a Él, ¿no? es así. Por eso el Padre Nuestro es la oración de los hijos. Una vez que uno está de cara a Él, una vez que uno tiene su corazón alineado a buscar sus cosas, después ya uno puede pedir con confianza. Nos atrevemos también a pedir esas cosas. Y bueno, muchas veces lo que nos preocupa o angustia además son la, situa la situación económica o la situación de tener el pan de cada día. Bueno, que eso no menosprecia esa realidad, sino que le da un lugar también para... En, en la oración, vale, rezar por esto. No no solamente por por por tener más plan, sino porque es evidente todo lo que eso genera, ¿no? La seguridad, la tranquilidad. Bueno, Jesús nos abre la puerta también para para pedir eso. pero bueno, pedir con confianza. Esta semana me llegó un un, un mail de una persona del, del VAE, ¿no? Y bueno, me cuenta una situación, dice, bueno, los problemas económicos están bastante bravos. A mi esposo hace dos meses le embargaron todo el sueldo, justo en un momento donde el costo de vida está duro y se complicaron las cosas en casa. El sueldo de él es lo que entra en casa, no hay otra entrada, por eso se complicó todo. Padre, si le contara todo lo que hicimos para poder comer y tratar de no pedir dinero prestado, porque después se iba a complicar más y como siempre el Señor está junto a nosotros, nos ayudó y junto a mis hijas que nos dieron sus ahorros, pudimos llegar sin pedir prestado. Padre, tengo unas hijas hermosas, con un gran corazón. La más chica fue a la feria a vender ropa, y lo poco que vendió me lo dio para cocinar. Lloré de emoción. Nunca se quejaron de lo que se cocina, y tampoco perdieron la alegría. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, cuando leí este testimonio, dije, bueno, esta es una, una mujer que, que puede pedir con, con confianza y que siente la providencia de Dios. Como el Señor... Cuando uno ora con fe, esta palabra la escucha verdaderamente. Danos hoy nuestro pan de cada día. Uno tiene embargado el sueldo y, sin embargo, el Señor proveyó. Y también la Eucaristía. Cuando pedimos el pan de cada día, pedimos todo lo que necesitamos para estar alimentados espiritualmente. Bueno, y este es don y tarea. Por eso un consejo concreto para la oración es, bueno, darle ese tiempo, ¿no? pues uno dice, oh, el Señor, dame fuerza para esto y dame ayuda para esto y quiero ser más alegre y quiero tener más paz y quiero estar como bien alimentado espiritualmente pero no tengo tiempo para rezar ¿no? entonces danos el pan de cada día no solamente significa Señor dame dame todo vos como si fuese todo gracia sino dame también la claridad y la decisión de poder dedicar momentos en concreto a alimentarme Eso es muy importante. Dame el pan de cada día, pero también dame sentarme a la mesa a comer el pan de cada día, ¿no? Y ese sentarse a la mesa es la oración. Cuando le damos un tiempo al Señor en, en, en nuestro día, uf, uno empieza a crecer mucho. Este año propusimos a los jóvenes empezar a, a ir a misa entre semana, es decir, ya que tiene mucho tiempo, porque muchos, la verdad, tienen mucho tiempo libre, ustedes bien lo lo saben. Impresionante cómo uno le da un poco más de tiempo al Señor y los deseos, las aspiraciones, la, la vida espiritual, la alegría y todos los frutos que eso dan la vida concreta de ellos, ¿no? En cada uno de sus aspectos, ¿no? La quinta petición, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y esto es muy muy claro y muy muy fuerte lo que Jesús dice no de hecho al final dice si no perdonan a los demás, tampoco el padre los perdonará a ustedes. Creo que no hay muchos temas en los cuales el señor sea como tan firme, tan exigente como en en, en el pedir perdón no en el perdonar perdón estar dispuesto a perdonar, de hecho ata uno al otro no el hecho de nosotros estar dispuestos a perdonar con el hecho de recibir el carnalium mantiene un sermón que se llama palabras irreales dice como muchas veces y esto el padre Iván ha hablado también una vez como en los el Iván decía en, en los cantos no a veces uno dice ciertas cosas Señor quiero entregarme quiero ir ta ta, ta ta ta y bueno después salí de acá y dos pasos que se yo no estás dispuesto a hacer la más mínima cosa por, por, por el Señor ¿no? Bueno, Newman dice que hay hay que cuidarse de no decir palabras irreales, ¿no? Y bueno, cuando uno repite el Padre Nuestro, creo que hay que también cuidarse de eso. De decirlo, pero no solamente decirlo, sino estar verdaderamente dispuesto a hacerlo, ¿no? Y si uno no está dispuesto, y bueno, quizás no decirlo. pues para qué decir algo que uno no dice verdaderamente con el corazón, ¿no? Es un lenguaje medio vacío, ¿no? Hay un testimonio muy bueno, muchos de ustedes la conocieron a Inmaculé, esta mujer africana, ¿no? Que, bueno, en el medio del genocidio de Ruanda se encontró en un baño de la casa de un pastor eh, con los asesinos de toda su familia afuera, que la estaban buscando, que se, se gloriaban de todas las personas que habían matado, que se llamaban cucarachas, bueno, una situación terrible. Y en el medio de eso ya se encontró queriendo rezar ¿no? Le levantar el corazón al padre y cuando llegó a esa parte del padre nuestro se trababa ¿no? se dio cuenta que no, que no no no lo podía decir de verdad no no lo podía decir con el corazón y tuvo lucha interior lucha interior mucha resistencia por por un lado y por otro lado una gracia muy muy grande impresionante y en ese determinado momento sintió la gracia de el deseo de, de perdonar no Bueno, ahí pudo decir el padre nuestro bueno, después se desataron muchas gracias muy muy grandes en, en, en nuestra vida no en la vida de ella perdón bueno pienso que para rezar el padre nuestro tenemos que también estar dispuestos no es verdad, a veces el perdón es un proceso pero por lo menos estar dispuestos a encaminar ese proceso no bueno así nos enseña a orar el señor esto no no lo digo yo no lo dice él que para pedir la misericordia de Dios, bueno, tenemos que estar dispuestos a, a perdonar. Bueno, y eso se, tra se traduce también en la oración, porque la oración es el ámbito de las grandes transformaciones. Entonces, en la oración no solamente voy a pedir perdón en la confesión sacramental voy a pedir perdón, sino también en la oración es donde conquisto, donde me uno a la voluntad de Dios. ¿no? Que si yo no puedo perdonar en este momento, pero sé, Señor, que tu voluntad es que yo pueda perdonar que yo me pueda encaminar a eso. Bueno, ese es el ámbito también de, de la transformación. Entonces, ir a la oración también con dispuestos a, a la lucha, pero también dispuestos a recibir esa gracia. Y por último, la liberación del mal. Es decir, hay un cierto reconocimiento también que el mal es poderoso, ¿no? que a veces nos tiene un poco atado o condicionados o... o encadenados. No nos deja ser del todo libres para para poder amar. Por eso como hijos también tomamos conciencia de eso. Póngaseseo que nos que nos libere, que no nos deje caer en la tentación. Es decir, no como no pecamos de como de soberbios, de autosuficientes, ¿no? Sino que el mismo Señor que no tenía esa inclinación al mal, no tenía pecado, él mismo pidió y bueno, enfrentó las tentaciones en en el desierto. Bueno, cuánto más nosotros, ¿no? Necesitamos también pedir liberación del mal. Y en la oración es un ámbito muy importante. A veces uno va a la oración y está como muy turbado y con sentimientos eh, que uno siente que no te trae paz y que seguramente son no están alineados al corazón de Jesús. Y a veces es necesario pedir liberación del mal, ¿no? Por eso esa oración que, que muchas veces se hace... Eh, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor y Dios nuestro bueno, es un cierto exorcismo ¿no? o sea, pedimos liberación del mal en ese momento y si uno está como demasiado cargado bueno, por ahí necesita ir a otra persona a pedirle oración y pedirle intercesión vieron que hay veces como que uno es como es como la miel o el dulce del leche uno quiere sacárselo pero cuanto más te lo querés sacar como más te, más te pegás interiormente ¿no? Yo quiero perdonar, pero cuanto más pienso en la persona, más me embarro y más bronca me da. Entonces no llego nunca como a, a, a liberarme. Bueno, hay algunos momentos en la oración en donde uno tiene que ser humilde también y pedir la intercesión de otro. Entonces, pido que, O en el círculo, por ejemplo, te pido y recemos, que Dios si me libere de esto. Pues estoy como pff, interiormente muy turbado, no veo, no, no tengo claridad. Bueno la oración nos enseña a Jesús que también es, es el ámbito para para vencer al mal. Bueno en resumen el padre nuestro es mucho más que un, una simple oración para para repetir como un loro no sino que nos habla mucho de quién es Dios, nos ordena y nos enseña a ponerlo a él en primer lugar en, en nuestras vidas. Y como consecuencia de eso también nos enseña a pedir, pero a pedir con, con corazón de verdaderos hijos, ¿no? Hijos confiados, hijos que están luchando para ordenar su corazón a, a, a lo que Dios quiere para ellos. Y cuando esto es así, nuestra oración es infalible. Esto es muy importante. Como de recién les decía en esa cita, ¿no? Dios no niega nada a aquel que no le niega nada a Él. Cuando uno entrega todo... Dios te entrega cien veces más. Pero el Padre Nuestro nos ayuda a considerar que hay un itinerario y un camino interior para llegar a pedir con todo el corazón, ¿no? Es don y tarea. Regalo de Dios, la oración, pero también pasos interiores y, y conversión personal. Amén. Bueno, les voy a dar una bendición. Señor Jesús, te bendecimos por enseñarnos a orar, porque nos manifiestas la santidad de tu Padre, que es nuestro Padre, nos compartes tu oración, nos regalas también tu corazón, Señor, por la gracia. Tú vives en nosotros, tú quieres orar también en nosotros. Te pedimos, Señor, por el don de la oración. Una oración cada vez más profunda, cada vez más filial, cada vez más confiada. Que esté cada vez más, Señor, en el centro de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que la oración nos enseñe a vivir. Nos haga vivir para tu gloria, buscando tu santidad, buscando tu reino. Derrama en el corazón de cada una de estas mujeres un nuevo don para orar. Una nueva confianza en ti, una nueva hondura, profundidad. Que puedan ser mujeres llenas de tu santo espíritu. Y llevar esa alegría, ese gozo a cada ambiente, a cada lugar, a cada persona. Derrama, Señor, tu santa bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.